Atze león mormurreko entzuleok hemen gaude bi ostegunero bezala estudio askeko oinetatik lurrari ahotsa ematen gaur bizilurreko kidea alazne Basaden astean aurreratu genuen zertaz jango zen gaurko programa. Kidekop, proiektu alternatiboa aurkeztu nahi genuen, baina alazo teknikoak izan direla eta urrengo programa baterako utzi beharko dugu. Penan handia baina lortuko dugu elkarrizketa, irratira ekartzea. Azkeneko asteetan Elikadura Burujabetz asteak ospatu ditugu Euskal Herriko Campus Desberdinetan. Gaziitzen Unibertsitate ondoan dagoen baratza bat ezagutu genuen. Ikasle eta irakasleek guztiatzen dutena. Donostin hainbatekoitzie eta erakundeekin Azoka Agroekologiko Sozial eta Eraldatzailea sortu genuen, baita Leioako kampusean ere.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 Zetik atzo, arratxaleko zazpietan, justizia eta elkartasun itzalia egon zen bizkaiko batzar nagusien aretoan Bertha Isabel Zuniga Kaceres, Bertha Kaceres eren alaba eta Rosalina Domingezekin. Han egon ginen eta elkarrezketa bat lortu genuen Bertha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 por la lucha de los derechos humanos como con qué condiciones no bajo qué condiciones trabajáis por ejemplo nosotras la familia el copino, la organización eh, y el experto en el equipo jurídico nos han sido otorgadas medidas cautelares por la comisión interamericana después del asesinato de mi mamá pero realmente el clima de hostilidad que se ha instalado desde esa fecha es bastante tremendo eh, pero también eh, lo que nosotros propusimos y por eso no hay negociación en las medidas cautelares Es que la misión, o sea, la visión de eh, la protección debe ser este integral y no en una lógica militarista, porque nosotros decíamos, o sea, nosotros no vamos a aceptar las mismas medidas cautelares que le dieron a mi mamá. que tenía, ¿no? Sí, sí, que han demostrado ser un fracaso si no ella no estuviera muerta, porque fue no. cuando decía el secretario de seguridad, "No, nosotros hicimos todo lo posible", o sea, no, no lo hicieron ella incluso había pedido otras cosas que no se las dio porque el secretario, el mismo secretario de seguridad, le dijo que yo era una exagerada, que ya no estaba en tanto peligro como para que estuviera pidiendo otras cosas, y entonces no queríamos esas mismas medidas de seguridad o esas medidas cautelares que fueron realmente ridículas, y menos queríamos andar con policías porque obviamente tenemos desconfianza en la policía, que cuando acompañaban a mi abia se ellos los derechos más no les importaban y además eran personas súper agradecidas incluso con ella la acompañaron de mal gana entonces no podemos confiar en esa policía tampoco podemos confiar en una vigilancia que nos haga el Estado porque no confiamos en, en, en parte de esa institucionalidad eh, y tampoco queremos andar eh, con una persona recuartándonos a todos lugares ni con chalecos antibalas nosotros le dijimos la propuesta que hicimos o sea, lo primero para garantizar nuestra seguridad es investigar de dónde viene el asesinato Por eso proponemos una misión en el marco de nuestras medidas cautelares, una comisión independiente de investigación. Lo segundo la cancelación inmediata del proyecto Aguasarca, que es la fuente principal de amenazas a la vida de mi mami, pero también es la fuente principal de amenazas Muchas gracias Berta por concedernos esta entrevista. Esperamos que todo marche viento en popa en la gira por Europa y mucha mucho ánimo y muchas fuerzas desde aquí y muchísimas gracias Dago kionez, hainbat dira urrengo asteetan burutoko diren ekitaldiak. Maiatzaren seian, bazkari energetiko talerra basauriko baso zelaian. Taleronen helburua bertako produktu ekologikoak kontsumitzeko garrantziari huruz hausnarketa egitea da. Horretarako menu energetikoak egingo dira. Apuntatzeko, Maiatzak laurarte, duzue, sagarrak, webkunean. Prezioa hogei eurokoa da animatu zaitez eta apuntatu. bere 9an Arratsaldeko Bilboko Plaza Biribilean kontzentrazioa BBVArean parean Europaren eguna gure lotzarako lelopean etorzoaitez Zaurrengo Azteko Asteazkenean, Maiatzaren Amaikan, San Frantziskoko, Zarean, Auzokideen, Kultur Elkartean, Gaur egungo, Eredu, Errepresiboaren aurkako, Autodefentsa, Itzalia, Izlaria, Pote Izango da, salaketa Bizkaiako, Kidea. ereean mailatzak hamaikan, bidezeko sukaldaritza tailerra eta faria intsaurrondo. Arratsaldeko seietan ma ingurua, seiit herdietatik zortzi terdietara sukaldaritza tailerra eta gero afaria. Dohaina da, baina plaza mugatuak dira, beraz izena eman ezazu lehen baien. Amabian, arratxaldeko Zazpiterdietan, Txia Paseko Brigadisten Itzaldia Gernikan, Lumaltik Antolatuta, Askapen Nazionaleko Armada Zapatistaren parte hartzea gizarteari buruzkoa. Eta zokei dago kionez, maiatzaren amalau eta amabost nekazaritza azoka gurutzetan, baserriko produktuen erakusketa eta salmentarekin. Aldiberean, derion, artizautza eta likadura azoka. Onda roan, maiatzaren amalauan antxoa eguna izango da. Ete gandeak amabost sanizidro eguna da eta azokaz beteko dira eskualdeak. Larra beltzun, nekazaritza eta zenurin abeltzen eta nekazaritza azokak. Mendesan eta gamizfikan nekazaritza eta eskulan gintzazoka. Eta zaian, igande horretan txakolinaren oguna ospatuko dute. Beraz, aukeratu zein datorkizu noberen eta zatoz eguna pasatzera. Eta gaurkoz bukatu dugu hemen espero zaituztegu bi aste barru o bai e, orain bai alight eta gaurkoz bukatu dugu hemen espero zaituztegu bi barru kideko proiektuaren Elkarrizketarekin, orainbai, eta gogoratu webbunean ere online entzun dezakezula programa. Eta gaurkoz bukatu dugu. Hemen espero zaituztegu bi aste barru, orainbai, kideko proiektuaren elkarrizketarekin eta gogoratu webbunean ere entzun dezakezula ere programa online. Baino lehen maiztras geniko abestiarekin uzten zaituztegu eta gainera laster martxan jarriko dugu sutondotik plazara lehiageta, beraz adiegon eta ez galdu seetasunik agur! Y sin maíz no hay país Sin maíz se acaba este país Y el indio morirá Porque le arrancan su raíz Los campos morirán Porque les quitan su maíz Dolor y muerte nos trajo la conquista Humillados nos dejó la conquista, el hombre barbado. Siento un extraño aquí, en nuestra tierra, bajo sus pies nos hizo esclavos. Maíz transgénico se escucha hasta ahí. Y alimenta su tierra el maíz, nos lo quieren quitar.